Buenas tardes, me gusta que me den este pie <risa> que digan NBA y salió en línea me gusta mucho ese pie Bueno, este enorme trabajo ¿eh? Eh, eh, vi poquito en, en, en televisión lo tengo todo grabado pero vi mucho por redes sociales porque estuve en el Mar del Plata, volví en el medio, metí el viaje y la verdad que vi sí. un, un muy buen laburo una cosa muy muy copada, muy linda, muy ágil muy moderna, con un buen lenguaje corpor corporal, un Y la verdad que estuvo todo eh, muy bien, estuvo todo a la altura, ¿no? Gracias, Gordo, por el lenguaje corporal. Y viste que es importante eso. Yo no lo tengo, entonces. <risas> bueno, un placer estar en eh, UCU <coughs> al mediodía. estoy Quiero explicar que estoy recién levantado. Quiero explicarle a la gente que por no sabe lo que estamos hablando, que yo estoy en Estados Unidos, volviendo del juego estrella de estrellas NBA, que se realizó en Los Ángeles. Con lo cual, en hora de Los Ángeles, de noche, de partido Eh, a la medianoche, y demorado, 2 de la mañana en Los Ángeles, volé hacia Miami, donde acabo de aterrizar, y estoy en este momento esperando en la cinta que salgan las valijas, para después esta noche volver Miami-Buenos Aires. Así que, en ese contexto, te digo que otro, otra experiencia maravillosa, tal como la viste en, en, en las redes sociales, en Arroyo Montero, con todo el trabajo hacemos con con NBA Latinoamérica, que es básicamente es televisión para las redes sociales, y por supuesto con NBA 10 PM, con Álvaro Martín con Coach Morales con Seba Martínez y sector del equipo de, de lo que sería el equipo de Bristol de acá de Buenos Aires de, de Bristol de, con Erika de acá de, de Estados Unidos que es la casa madre de 10 PM y así que ya en todos los eventos internacionales yo ya vengo trabajando con ellos directamente lo que fue los partidos de México de partidos globales de NBA lo que se juega Estrella y lo que va a ser en las finales o esas tres ocasiones del año que, que, que me junto con ellos Más allá de lo que hacemos todos los sábados la noche, que es CNB esta noche, el programa donde se emite allá yo salgo el móvil de acá. Así que, como experiencia personal espectacular, como experiencia personal profesional de básquet, buenísimo que el juego de estrellas haya virado a lo, a lo que viró. Anoche eh, fue buenísimo ver que una jugada defensiva, que un trap defensivo de un equipo no le permite tirar al otro sobre la chicharra y lo gana por tres puntos nada más jugando todos en serio y jugando defensa y sin quitarle, que era el reclamo hacia los jugadores que, como bien dijo Lebron en la conferencia, escuchamos lo que decía la gente, escuchamos a nuestros familiares, escuchamos a los fans, escuchamos a la prensa, y nos dimos cuenta que se estaba cayendo el juego estrella. Entonces hablamos con el comisionado Silver, nos, nos preguntó y esto surgió de nosotros, es decir esto del equipo Lebron y del equipo Steph Curry, y no llamarlo más este y oeste, de elegir de ambas conferencias, tanto Curry por un lado como Lebron por el otro, los jugadores que quisieran y que estuvieran disponibles de los que se habían votado entonces este estuvo bueno porque le dio finalmente mayor sentido de competitividad y no le quitó show y no le quitó alí ups y no le quitó fajas y no le quitó lujos y terminó 148-145 pero yo te digo 148-145 igual te digo que estuvo intenso, que estuvo palo y palo que, que valió la pena analizar números Y que, y que se vio un partido más competitivo, bueno... Digamos, no, y que Lebron lo le festejó lo... como un título, ¿no? Sí, olvídate, lo festejó como un título, ya te digo, la gente no lo vio, eh, el equipo de Lebron, primero hubo una jugada ofensiva buenísima, un corte al carazo de Westbrook, la toca en línea de fondo para Keri Erwin, Erwin, la toca a, a, a, al trailer, al eje, cortando a Lebron, y este anota, es una jugada hermosa de tres pases, para ponerse al frente. Y después, en defensa, eh... Un, una jugada defensiva de la cual se te Tebro festeja un montón porque hacen un par de cambios un par de switch en el, en el pick and roll con Kerry para que no tire Kerry de tres y lo empate que era uno de los peligros entonces lo van a, lo van arrinconando se suma a Durant, le hacen un trap Kerry se resbala no puede sacar la bola hacia afuera hacia el eje que estaba Harden para tirar solo de tres puntos se le intercepta a medias la recupera um, Curry y no le queda otra que ir hacia su misma derecha, hacia el mismo rincón, a la esquina que estaba de rosen para tirar el último triple el cual de Rawson queda también eh, atrapado este, entre Durán, Lebrón y otro jugador más que no recuerdo y no puede tirar, te, te, te tira de estiempo y terminan solo en la chicharra también el partido y Lebrón sale corriendo, festejándolo levantando los brazos y divirtiéndose por lo cual, digamos descripciones para es para pintar un poco este reclamo que se hacía por respecto a este juego En otras partes del mundo por ahí suele ser más competitivo, en la nuestra, ¿no? En Argentina le hemos encontrado la vuelta un poco con nacionales versus el extranjero, se, se supone que lo más competitivo, pero me gusta, me gusta más así, de lo poco que han podido ver ustedes, creo que consideran Sí, sí, este, yo vi poquito, pero lo poquito que pude ver, como te dije, me, me gustó más, me pareció que incluso cuando llegué a casa, después estaba mi hijo acá en, la, en casa... Este, contándome que había sido de los últimos juegos el mejor lejos que el partido tuvo otra cuestión independientemente del marcador pero hoy hoy en día vemos en serie regular en la NBA partidos con, con similares resultados, con abultados resultados y que les encantó todo lo, lo que tenía alrededor el juego, ¿no? este, la verdad que sí los comentarios fueron mucho más positivos en esta búsqueda Eh, que tiene el juego de las estrellas siempre de presentar un marco de este, seriedad como para que la gente se entretenga, ¿no? Sí, sí, sí, estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno todo, eh, todo el fin de semana, digamos, pero puntualmente hablando del partido de ayer, este, bueno, lebron termina como jugador más valioso del mismo, con 29 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias y un robo de balón, y una primicia muy buena, con 12, 17 de campo en 31 minutos de juego. Otra particularidad, es que el equipo de Stephen Curry, que era el supuestamente el más bajito de los perimetrales terminó reboteando mejor eh, otra particularidad era que el equipo de Lebron iba abajo casi por 10 puntos igual tenía mejor porcentaje de campo pero digamos valía la pena analizar números porque el juego llevaba eso en otros en otros juegos de estrella estábamos hablando boludeces arriba de los alíos porque ya era, un, era un, digamos era el año pasado en New Orleans fue la gota que colmó el vaso o sea darle la pelota 200 veces a Anthony Davis que era el, el pivot local para cada 52 puntos, porque había dicho que quería hacer 50 puntos, entonces nadie lo defendía es como que Pite pierde pierde el sentido, todos los jugadores que terminaron el partido, los 10 jugadores incluyendo a un titular que no estaba que era el mencionado Davis, todo en doble figura por arriba los 10 puntos, todos claro. con sus jugadores, eso también es bueno porque es como que se jugó global viste se jugó colectivamente, no se jugó a que uno metiera, lo, lo hizo Lebron que fue el mejor, lo hizo porque lo hizo porque tiene la calidad para hacerlo, pero y y ovario punto salto como carrier y como Harden como Paul George y demás... Pero todo bueno todo el fin de con las volcadas también, con los triples. Los triples lo ganó Devin Booker, el chico de Phoenix Sun, con un récord de 28 unidades, le ganó 28 a 25 a Clay Thompson, o sea, Clay Thompson que por, por lo menos de mi pollo no pudo ganar por 25. Imagínate lo que fue el, el récord que batió el otro chico. Después el juego eh, después el de habilidades lo ganó el base de Brooklyn Net... eh Spencer Dinwiddie que tiene bastante habilidad con justamente con, la, con las manos, así que estuvo bien en, en ganar ese, ese, ese juego y la volcada la ganó Spyda Mitchell, Donovan Mitchell de los Houston Jazz, el rookie que viene liderando el equipo en, en puntos en el último en la última racha ganadora de de 11 seguidos, así que estuvo divertido también, fue como un homenaje a Vince Carter, una volcada icónica de Vince Carter que hace un giro al revés y la vuelca con una mano, hace un giro en sí mismo 360 y la vuelca con una mano. Fue el, el ganador, le ganó la final a Larry Nance Jr., que también tiró un par muy bueno. Así que estuvo muy lindo, el sábado era el evento más, ya más competitivo en sí, el domingo ahora se vuelve a sumar con esta nueva modalidad, y el viernes que fue el día de apertura entre el equipo del resto del mundo y el internacional, ganó el equipo internacional por paliza, y con un Bojanovic tremendo, de, con una mano interesantísima de tres puntos, con 7 de 10 triples, y fue el ganador eh, el equipo, y él el MVP, ¿no? O Bojanovic, eh, con 26 puntos ese día, lo entrevisté, muy amable, muy buena onda, dijo, eh, medio, veo corto, habla habla poco, eh, que hablamos de los tiradores, y se hacían, o nacían, bla, bla, bla, y Chabón habló muy bien, dijo, ambas cosas, así que bueno, más o menos ese es un poquito el, el resumen de, de un nuevo juego de estrellas. Bueno, este... Mm, nos queda muy poco tiempo, estamos a la una este, y en, en, en un minuto o dos, lo que puedas ¿cómo, cómo se vivió? Sí. ¿qué repercusiones tuvo? Este, porque esto a nivel mundial tuvo grandes repercusiones eh, y eh, imagino que el saldo fue altamente positivo de los de los comerciales de lo económico para la NBA ¿no? Sí, en un minuto te digo que el saldo fue buenísimo que una vez más eh, el cálculo es perfecto no las conté uno a uno, pero el cálculo es 50 países diferentes, más de 500 eh, más de 500 periodistas acreditados y trabajando, la organización de lo que fue la práctica y el media del sábado a la mañana fue muy buena, se ponen los jugadores en el escritorio, vos le entrevistás a quien querés, eh, estuvo buenísimo, buenísimo todo, y, y muy bueno el material que tenemos para cualquier cosa, si les interesa todo lo que estoy diciendo, lo pueden revivir incluso con muchas notas de color, en la Warner Ross, eh... Dennis Beach, donde tuve ahí en un playground de básquet, en, en la playa en Los Ángeles, todo eso lo pueden revivir en o en mi cuenta, en pero eh, todo esto para reflejar que el saldo fue altamente positivo económicamente y sobre todo de repercusión, sobre todo de imagen de NBA de haber revitalizado el juego estrella, Fabi Leonardo, gracias a ver, esta semana nos cruzamos, papá mira busco mis dos valijas buca en la warica y voy corriendo a darte un abrazo. Dale, te un abrazo, gracias, buen viaje. Chao, esta semana nos vemos. Chao, un abrazo un beso a todos. Dale, la palabra de Leo.